Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Yo estoy expectante de lo que Dios nos va a hablar hoy. Y, y mira, yo conozco el tema porque, bueno, el Señor me permitió prepararlo, pero todo lo que se ha cantado hoy viene con el tema. Y cantamos una canción que se llama Nadie como tú. Mi amigo, mi amante Y ese es el tema de hoy Y voy a hablar acerca del libro de Cantares ¿Cuántos han leído el libro de Cantares? Si no has leído el libro de Cantares Yo te invito a que lo leas Es un libro donde habla Acerca del amor Que hay entre el esposo y la esposa Algunos lo han descrito como un libro erótico Otros los han descrito como un libro que, que, que habla de más profundo la iglesia, Jesús y yo no sé, pero cuando tú lo lees tú dices, wow, cómo me ve Jesús, porque tú y yo somos la iglesia. Y cuando habla del esposo y el esposo o sea, wow, cómo me ve Jesús, y yo quiero que abras ahí en Cantares, el libro de Cantares, el capítulo 2. Y, y mira, yo quisiera leerles todo Cantares hoy, pero me dijo el Señor, ¿sabes qué? No, espérate, aguanta. Yo quiero leerles Cantares, capítulo 2. ¿Ya lo tienen ahí? Cantares, capítulo 2. Yo te invito a que estudies, a que disectes, cantares y que, que lo, lo, lo comas porque es tan precioso. Porque ahí puedes ver cómo puede ser tu relación con Dios, con Jesús. Y vamos a empezar a leer, dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Está hablando Jesús. Como el lirio entre los espinos, así, ahora habla Jesús hacia la iglesia y hacia ti. Dice, así es mi amiga Entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Están hablando en un diálogo ahí, bajo la sombra del deseado me senté, oh, oh ¿sabes? Cuando yo estaba leyendo hoy en la mañana esto, yo dije, no quiero sentarme en ningún otro lugar más que bajo la sombra de mi deseado. Dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Uf. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Está hablando la iglesia. Eh. Pon ahí tu nombre, porque estoy enfermo. Yo, César, estoy enfermo de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis, ni hagáis velar el amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él lo aquí está tras la puerta. Tras nuestra pared, mirando por las ventanas Atismando por las celosías Mi amado habló y me dijo Levántate oh amiga mía Hermosa mía y ven Escúchame aquí Yo subrayo hoy en la mañana este versículo Dice porque he aquí Ha pasado el invierno Mira yo no sé en qué situación te encuentres Hoy en tu vida Pero Dios te está diciendo amada mía Levántate, amado mío levántate Ha pasado el invierno Se ha, mudado la, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. Y escucha lo que dice aquí, el tiempo de la canción ha venido. Y ¿sabes qué? A mí me encanta este versículo porque dice, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Sabes quién es la tórtola? ¿Sabes quién es la tórtola? El Espíritu Santo. Oh, mira... Ayer creo que hubo una balacera ahí en, en, en López Mateos. Y aparte cayó una lluvia que se paró todo y fue un relajo. Y alguien me dijo, oh, se paralizó la ciudad por la balacera. Yo dije, no, o sea, a mí no me paraliza nada. Porque la voz de la tortola se ha escuchado sobre mi país. ¿Tú lo puedes creer? Esa es la gran diferencia entre, entre nosotros que creemos en Cristo y la gente que no conoce Se espanta y dice, oh, ¿qué? ¿sabes qué? Yo digo, la voz de la tórtola se ha escuchado sobre mi país. Dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en ciernes se dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven... Te está llamando Jesús. Paloma mía, que, está, que estás entre los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muestra tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Oh, ¿Te has dado cuenta cómo te ve Jesús? Yo no sé cómo te veas tú al espejo. Te digas, ya tengo un granito aquí, ya tengo una arruga más, ya tengo patas de gallo. Pero Él te dice, dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Cazadnos las zorras y las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuelvete, amado mío, sé semejante al corzo o como al cerbatillo sobre los montes de Veter. Wow. Puedes ver como te ve el Señor? O sea, cantar es, es algo increíble. Y hoy hoy el tema es, precisamente, mi amado es mío, el cantar de mi amado, el cantar de mi amado. Mira, todas las canciones que, que hoy cantamos, ¿te fijaste que eran algo? Y mira, ¿y sabes qué? Y mira, ahí está Brandon y está Ale, y yo no me puse de acuerdo con ellos para esas canciones. Y ellos llegaron y dijeron, ¿sabes qué bueno estas canciones son para esto? Y ¿sabes qué? hoy el, el tema es el cantar de mi amado Dios está cantando, Jesús está cantando sobre ti y este versículo yo creo que es de los más hermosos que hay en la Biblia, mi amado es mío y yo soy suya en la paciente entre los lirios ahí pon tu nombre pon, pon no, no porque diga suya, los hombres digamos, no, ahí no entramos nosotros somos la iglesia, mi amado es mío y yo soy suyo Mira, es tan padre este versículo, es, es, es tan apacible, tan lleno de seguridad y desborda tanta felicidad y dicha que, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, se podría decir que el que escribió el Salmo 23 podría ser la misma persona que escribió, mi amado es mío, yo soy suyo, pero no, fue el Salomón y David escribió el Salmo 23. Porque qué dice el Salmo 23 El Eterno es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Oh mi amado es mío y yo soy suyo Mira, tiene el sabor De aquel que dijo Antes de ir al Getsemaní Antes de ir a que lo crucificaran Él les dijo a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da. En el mundo tendéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si te fijas es lo mismo, mi amado es mío, yo soy suyo. Es la paciente entre los lirios. Oh, mira, todo este versículo cuando tú lo ves es sumamente hermoso y atractivo. La tierra no puede mostrar nada superior. Se ve un paisaje lleno por la luz de tu amado, por la luz de Jesús. Mi amado es mío y yo soy suyo. Pero hay una nube que proyecta sobre esta escena. Que no disminuye su brillo, pero, pero porque todo es claro. Pero hay una nube en este versículo. Porque después dice hasta que apunte el día y huyan las sombras. También hay mención en este versículo Los montes de Beter Beter quiere decir división Y división es amargura ¿Y qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que cuando tú estás separado Cuando hay una división Cuando tu amado no está Hay un clamor, hay sombra Y entonces tú piensas decir ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? Ven, ven como los cervatillos ¿Cómo corren los cervatillos? Rápido, ¿verdad? Los espantan y ¡tum, tum, tum, tum! Ven como los cervatillos Ven, amado mío escúchame en este versículo yo veo dos cosas yo veo un cordero pascual pero veo hierbas amargas veo el lirio pero veo espinas también veo un hermoso y encantador paisaje de segura confianza pero también una sombra ¿por qué? porque el amado no está hasta que apunte el día y huyan las sombras el texto aquí indica un estado mental Y tal vez algunos de ustedes podrían ejemplificarlo de esta manera. No dudan de su salvación. Saben que Cristo es suyo y están seguros de ellos. Pero sabes que tal vez no estés gozando de la presencia de Jesús diariamente en tu vida. Tú sabes que le perteneces. Pero no te estás alimentando de ese precioso don. De pertenecerle a Él reconoces en tu vida que es vital tener a Cristo y que Él te pertenece pero ¿sabes qué? su izquierda no está debajo de tu cabeza ni su derecha te está abrazando estoy hablando de una intimidad con Dios con Jesús una intimidad Y la sombra de tristeza se proyecta sobre el corazón de quien, escribe, de quien escribe aquí, posiblemente por la aflicción, seguramente por la ausencia temporal de su Señor, de tal manera que aún podemos exclamar junto con Él, mi amado es mío y yo soy suyo, hasta que apunte el día y oya las sombras, vuélvete amado mío, sé semejante al corzo, sé semejante al corzo como el cervatillo. Señor Ven aquí, tenemos aquí primero un alma que goza de un interés personal en el Señor Jesús, un interés personal asegurado. Tenemos un alma que toma el más profundo interés en Jesús y que anhela saber dónde está él o oh, dónde estás, amado mío, y el más profundo interés evidenciado, pero luego también tenemos un alma que desea ansiosamente una comunión presente con Cristo, una comunión visible, una comunión consciente que es buscada. Mira, yo me acuerdo la primera vez que envía a mi esposa. Bueno, no era mi esposa, era mi novia. Bueno, ni siquiera mi novia. Estábamos, recuerdo, en, en, en, un, um, en un retiro en Cuernavaca, en un retiro de jóvenes, Y había muchísimos jóvenes. Y había una alberca y todo. Y había un tiempo para nadar y todo eso. Y de repente así, pues yo estaba con mi traje de baño. Y pues los amigos y amigas y demás. todo Y de repente así, así como... De repente se abre toda la gente, así como de película. Y de repente ella estaba así en un camastro, sentada tomando el sol. Me acuerdo del traje de baño que traía de varios colores. Así brillante. Y de repente se abre todo y así como que... ¡uah! La luz bajó sobre ella. Y así... ¡uah! Yo dije quién es ella, sí <risa> es que ya no lo sabía <risa> quién es él? de veras así me pasó de repente así wow y yo ya que me hablaban aquí y, y me estaba hablando una amiga aquí y yo ya ni pelaba a la mía, ¿no? y, y, y, o sea, y de, wow y después no dejé de estar duro y dale hasta que la hice a mi esposa y sigo duro y dale porque es mi amante y sigo duro y dale porque es el amor de mi vida si eso podemos hacer con alguien cuanto más con nuestro Señor y no creo que me alcance a tocar todos los puntos hoy pero número uno tenemos un interés personal asegurado en el Señor Jesucristo en este versículo mi amado es mío Y el texto comienza con mi amado. Escúchame bien y yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Han escuchado ese versículo en la Biblia donde dice? Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué está haciendo eh, ahí la, la persona que escribió? ¿Le está diciendo a su propio yo o mí mismo, como dicen por ahí? ¿Mí mismo alaba al Señor? No olvides sus beneficios. Pero yo te quiero que te hagas una pregunta hoy. ¿Puedes tú hoy aventurarte a llamar a Jesús Jesús? tu amado? y mira, las mujeres no les cuesta tanto trabajo hombre, mujer ¿puedes tú hoy aventurarte a llamar a Jesús, tu amado? ciertamente él debería de ser tu amado porque ¿qué no ha hecho él por ti? Mira, Él te ha dado favores extraordinarios Han sido los dones de su mano Dones comprados, ¿sabes por qué? Por su propia sangre Su sangre preciosa Si tú no le amas, corazón mío Dile a tu corazón Mira, si tú no le amas, corazón mío Eres en verdad la cosa más ingrata, corazón Es más, si tú no le amas, corazón Eres engañoso, eres putrefacto Eres despreciable por sobre todas las cosas, corazón. Y desesperadamente perverso, corazón, eres tú. Si no puedo amar a Jesús, mi Salvador. Escúchame, tienes que decírselo a tu corazón. El salmista dice, escucha alma mía. Dile a tu corazón, oh corazón, amas a Dios o no. Puedes verlo como tu amado, si no puedes verlo aguas. Escúchame, Él Jesús Debería ser amado por la mayoría aquí presente Pues todos nosotros Creo yo, profesamos Haber sido redimidos por su sangre preciosa Y mira Y si no hay alguien aquí que haya recibido al Señor Mira, yo te pido que levantes tu mano Para que recibas Si es que hay alguien que no ha recibido al Señor Porque mira, lo mejor que puedes hacer Es entregar tu vida a Dios Lo mejor que puedes hacer, porque Él dio todo ya por ti Todos nosotros aquí profesamos haber sido redimidos por su sangre y hemos sido adoptados en la familia de Dios a través suyo. ¡Wow! No, no, no, te, no te quedas. Órale. Mi amado. Mi amado. Él es mi alimento. Él es mi bebida. Él es mi vida. Él es mi sostén, Él es el consuelo de mi alma. Entonces, si no le amas, ¿qué puedes decir? Mi amado, debes serlo y lo ha sido. Mira la canción que estábamos cantando, Nadie como tú, mi amigo, mi amante. Oh, yo te reto a que sea tu amante. Más que nada, mira, no ames más a tu esposo, no ames más a tu mujer, no ames más a tus hijos. Tienes que amar. Más mira por allá había una canción, y, y hay unos de que por allá que se acuerdan, yo no, a mí me dijeron, de un tal Roberto Carlos, un cantante brasileño, quién sabe, yo no lo conozco que decía una canción, me encanta, Amada Amante. Si ¿Sí se acuerdan de esa canción, no, ¿verdad? <risa> Jóvenes, escuchen esa canción, Amada Amante, así debemos decirle Amado Amante. Si podemos cantarlo en una canción secular, ¿por qué no cantárselo al amado amante? Oh. ¿Sabes que había un tiempo en el que tú ni yo le amamos, pero ese tiempo ya pasó? Recordamos, ¿sabes qué? ¿Recuerdas cuando aceptaste a Jesús en tu corazón? O sea, ¿qué, qué fue lo que, lo que recibiste? ¿Qué fue lo que sentiste? Estabas que no cabía sentir, y dices, oh Dios, ¿cómo puede ser esto? ¡Wow! ¿Qué hago por ti, Señor? Recuerda cuando viste su rostro por primera vez, por medio de la fe, y es, tú escuchaste en tu oído, con amor eterno te he amado. ¡Wow! O sea, dime, o sea, ¡wow! O sea, es que no se compara con nada, es que iba a dar un ejemplo, pero no se compara. Que se acerque el mismo Jesús y te diga a tu oído, con amor eterno te he amado. Fuh. ¿Dónde queda lugar para la aflicción? ¿Dónde queda lugar para el temor? ¿Dónde queda lugar para... Oh, es que nadie me comprende, es que estoy solo. ¿Dónde queda lugar para eso? Con amor eterno te he amado. Oh. Si en verdad le amamos, no podemos detenernos de amarle. Nosotros en verdad tenemos que amarlo. ¿Sabes que A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de las imperfecciones, el Señor sabe todas las cosas, sabe que en verdad le amamos. Pero algunas veces no es fácil saber si en verdad amamos a Cristo o no. ¿Sabes que Yo creo que todo cristiano honesto, todo aquel que ha creído en Jesús, tiene que hacerse a, a, a, diariamente esa pregunta, ¿amo al Señor o no? Diario, porque las circunstancias de la vida nos rodean y desgastan y quitan y hacen que nuestros ojos se quiten de verlo a Él, de amarlo a Él, de entrar a esa cámara secreta con Él, de entrar en intimidad con Él. Oh, tú tienes que preguntarte, ¿estoy amando al Señor o no? Escúchame, tú pensabas que no le amabas O creías que le amabas Pero cuando oyes hablar de Él Las personas que están enamoradas de Jesús Cuando empiezan a escuchar esas palabras de amor oh, sabes qué empieza a pasar a, a, Y su palabra empieza a, escuch, a ser dicha por Él Entonces comienza a tocar las cuerdas de tu corazón Y empieza tu corazón a vibrar en su amor La música llega a tus oídos Y tan pronto Jesús es expuesto Delante de ti, eso despierta tu alma. Porque dices, mi amado ha llegado. ¿Quién como él? Que viene saltando por los montes. ¿Quién como mi amado? Escúchame, cuando yo escuché hablar de él, no pude sino sentir que de veras, lo amaba y que lo amaba más que a mi vida yo espero que de todos los que estamos aquí Jesús sea nuestro amado pero sabes que el texto no solamente se limita a que él es mi amado sino que dice mi amado es mío Es como si la esposa lo tomara todo y dice, no hay nadie, no hay nadie más, es todo mío. ¿Sabes que el amor monopoliza? ¿Verdad? Yo no quiero que ella esté con nadie más. Yo no quiero que ella voltee a ver a nadie más. Yo quiero que me vea a mí, ¿no? Esposos, novios. El amor tiende a monopolizar Y aquí la esposa dice Mi amado es mío Sabes que a veces nuestro amor anda correteando En pos de 20 objetos y cosas por allá anda, anda ahí queriendo meterse Por todos lados Hasta que entonces Jesús viene y te dice Oh insensato Sabes que ya no te voy a dejar Volar más lejos Ven paloma No te extraverás más de nuevo Seré completamente tuyo. Y tú serás completamente mío. Habrá un monopolio entre nosotros. Y yo estaré casado contigo. Y tú estarás casada conmigo. Eso es lo que te dice. Habrá una comunión entre nosotros. Yo seré tuyo. Oh, ¿sabes qué pecador? Yo voy a ser tuyo. Y yo voy a ser tu esposo. Y tú serás mío. Cada corazón ha sido sometido por la gracia soberana y hace de Jesús el principal objeto de su amor. En tu vida, el principal objeto de tu amor debe de ser Jesús. De ahí parte todo. Tú amas a tus hijos, ¿no? ¿Aman a sus hijos? ¿Sí. ¿Sí? ¿Amas a tus seres queridos? Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Dios quiera que nunca dejemos de amarlos. Pero por encima de todos ellos hemos de amar a Jesús. ¿Puedes entrar a esa dimensión de renunciar a tu Isaac y entregárselo y amarlo más que sobre todas las cosas? Escúchame. Aquellos que no son cristianos, aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pueden amar lo que les plazca. Pueden amar el vicio, pueden amar el dinero, pueden amar mujeres, pueden amar hombres, pueden amar bah, lo que sea. Pero tú como hijo de Dios, tú como creyente, necesitas amar a tu Salvador. Vuelve tu mirada a tu Salvador y sabes que muchas personas no ven ninguna belleza en Él como para llegar a desearle ¿te has topado con personas así? no, a mí no me hables de Cristo no. pero para nosotros sabes que Jesús es señalado entre diez mil yo lo reconozco entre diez mil y yo digo, ese es mi Señor ese es mi Amado y todo Él es codiciable Puedes llegar a esa dimensión de decir, oh Jesús, todo tú eres codiciable, yo quiero todo de ti. Estoy hablando de una relación de amor, estoy hablando del cantar, de los cantares, estoy hablando de mi amado es mío y yo soy suyo. Mira, si tú eres estudioso, si tú tienes tus grandes títulos, oh, mira que el académico tome sus clásicos. Si tú eres guerrero o eres esto, el otro, mira, toma tus armas de guerra y vete con tus cosas. Si tú eres amante y cantas, bueno, y tus tiernas palabras, vete con tus palabras y tus cantos amorosos. Pero el cristiano toma a su Salvador. El cristiano toma al Señor Jesús para que sea para Él el principio y el fin, el alfa y la omega, el medio y el todo en todo. Lo repito, el todo en todo. Y en él encuentra el solaz de su alma. En él encuentra el descanso de su alma. Si ¿Sí me siguen? ¿Me están siguiendo? Estoy hablando de una relación de amor. O, yo, o a lo mejor tal vez no te guste enamorarte. Mira, si no te gusta enamorarte de otra persona, enamórate de Jesús. Y vas a acabar amando a otra persona también. Porque su amor es tan grande que tiene que desbordarse. Y escúchame, aquí en donde dice, mi amado es mío, algunos así eruditos han dicho que hay una tautología. ¿Sabes lo que es una tautología? ¿Quién ha escuchado esa palabra, tautología? ¿Nadie le ha escuchado? Tautología es decir una misma idea con distintas palabras en un mismo verso. Es como una repetición, es como, yo soy el que soy. Por ejemplo, o yo soy Juan Camarón, no, esa no. Tautología en el texto de, que dice mi amado es mío, claro, por supuesto, si sí es mi amado, si él es mi amado, pues se infiere que es mío, ¿no? Pero aquí la esposa dice: Mi amado es mío. ¿Qué necesidad hay de reforzar? Es que, mira, si tú conoces la experiencia de vivir la vida con Jesús, sabes que, como creyentes en Jesús, tú y yo estamos sujetos a dudas y temores pero sabes que no podemos hacer que nuestra seguridad sea mayor de tal forma que duplicamos nuestra expresión y decimos mi amado es mío estamos dando dos golpes en el mismo lugar diciendo oh es todo mío, lo escuchan es todo mío por ahí recuerdan una, una, una predicación que decía es mío el Espíritu Santo y toda la gente se pasaba y decía no es mío, es mío entonces yo te digo Jesús es mío, es mío. no es cierto es mío. es mío no te estás equivocado No, no es cierto, yo lo vi primero. <risa> no hay ninguna tautología aquí, no hay repeticiones. Se expresa de tal manera que no hay er haya error al respecto. Así que la esposa quiere decir lo que dice y tiene la intención de los demás, que los demás entiendan, mi amado es mío. Pero sabes que yo pienso que puede significar más que esto. Un hombre puede amar al dinero y con todo pudiera no alcanzarlo nunca. ¿Estás de acuerdo? Puedes tú amar el dinero y puedes no alcanzar el dinero. Puedes perseguirlo, pero a lo mejor no lo alcanzas. A lo mejor tú eres amante de la erudición, o sea, del conocimiento. Y ambicionas todo el conocimiento y quieres ir a todas las academias y a todas las universidades. Y no, yo, yo soy científico y tengo una mente científica. Pero ¿sabes qué? A lo mejor no logras tus deseos. Los hombres pueden amar lo que sea, pero sobre sus lechos, cuando estén muriendo, tienen que confesar que el amado no es suyo. Pero ¿sabes qué? Para ti, cuando tú llegues a tu lecho de muerte, si es, que, si es que mueres, en tu corazón va a estar su amor y tú vas a poder decir mi amado es mío, yo voy con él. Mira, El que es rico o sumamente sabio, no puede llevarse con él su riqueza, ni su sabiduría a la tumba. Y cuando un pecador muere y es enterrado, cuando se despierta, la realidad es que es tan pobre como el pobre. Y el hombre más sabio sin Cristo se descubrirá a sí mismo desprovisto de toda sabiduría cuando despierte en el día de la resurrección. Y extenderán sus manos, pero solo asirán el vacío y tendrán que clamar, Nuestro amado no es nuestro ¿Tú lo quieres para tu vida eso? Yo no lo quiero Pero sabes que cuando tú y yo Que hemos creído en Jesús Y que lo hemos hecho y hemos dicho Mi amado es mío y yo soy suyo Cuando tú despiertes Seremos a la imagen de Jesús Le veremos Ya sea que nos quedemos aquí dormidos, o sea, o muramos, o seamos cambiados, en cualquiera de los casos estaremos presentes delante de Él. Y entonces podremos decir, ¡Sí, Él es mío! ¡Todavía es mío! ¡Yo lo poseo! ¡Verdaderamente lo poseo! ¡Mi amado es mío! ¡Oh, no quieres eso para tu vida! ¡Wow, yo voy a eso! Yo no sé a dónde vayas tú, pero yo voy a eso, yo voy a encontrarme con mi amado. Oh Dios, mi amado es mío. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Quiero hacer un alto aquí y preguntarte, ¿realmente tú puedes decir hoy, Él es mi amado? No me lo digas a mí. Dísetelo. tú, tú ¿Puedo yo decir? ¿Hay algo que está impidiendo el que yo pueda decirle, tú eres mi amado? O sea, quiero que lo pienses, porque... Si, no, si tú no puedes decirle, tú eres mi amado. Hmm. Y yo he escuchado decir inclusive a cristianos, ah, yo no puedo decir eso. Sobre todo los hombres, porque ¿cómo es posible? Jesús es hombre y ¿cómo le voy a decir que es mi amado? Mira, aquí no estamos que si es esto es lo otro, o sea, aquí es que es el rey del universo. Te voy a hacer una pregunta, tú que estás escuchando. ¿Estás asido de Cristo? ¿Él es tu única esperanza? Si es así, entonces Él es tuyo. Escuchame, ¿han visto? ¿Conocen las lapas? ¿No saben qué son las lapas? Son unos pequeños moluscos que están en el mar. Y cuando vienen las olas así y se quita la marea así, shh, de repente ves unos moluscos que están agarrados de la roca así... ¡car! Por eso te dicen que cuando alguien está muy cerca de ti y no te deja, estás pegado como lapa. ¿Han escuchado esa expresión? Estás pegado como lapa. ¿Qué quiere decir? Que ese molusco está tan adherido que viene la corriente, viene la marea y está agarrado de la roca. Y nada lo hace soltarlo de la roca. Tu fe hace eso con Jesús, te aferras a Él. Él es toda tu confianza, descansas en Él. Si estás asido de Cristo, entonces Cristo es tuyo. Si puedes asirte de Él, desechando cualquier otra confianza y renunciando a cualquier otro apoyo, entonces dice: sí, aunque yo perezca, me asiré únicamente a Jesús. Entonces yo te invito a que no permitas que ninguna duda te quite el consuelo de tu alma, pues el consuelo de tu alma es, mi amado, es mío. ¿Amas a Jesús? Escúchame, su nombre despierta eco en tu corazón. Cuando oyes hablar de Jesús, tu corazón vibra. Mira, cuando se abrió así esa multitud de jóvenes y yo todavía, todavía ni la conocía, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Mi corazón brincó. Y dije, ¡guau! Y luego cuando empezamos a salir y que y yo vivía en un extremo de la ciudad y ella vivía al otro extremo de la ciudad y, y hablamos una vez por teléfono, me dio su dirección y yo no sabía llegar porque estaba lejísimos. y llegué, quién sabe cómo llegué. A la, la primera vez y no me perdí. ¿Sí o no? ¿Sabes qué me impulsó? El amor, el deseo. Yo quiero estar ahí. Su nombre despierta en ti un eco en tu corazón. Mira, ve al niño, mira, ve, ve, ve ahí, volteen todos atrás, por favor, ve, vean al niño ahí con su papá. Normalmente, qué bueno que tienes a tu, ahí cargado al bebé. Pero normalmente un niño, cuando está con su mamá y está ahí agarrado, y sobre todo si es así medio consentido el niño, este está ahí con su mamá, y si yo quiero llegar y le quiero quitar al niño, ¿qué va a hacer el niño si no me conoce? Si no sabe que soy el tío que le doy las cosas. <risa> ¿Qué va a hacer el niño? Se va a aferrar al cuello de su mamá. Y por más que quieras desprenderle al niño. ¡ay! Va a estar agarrado así del el cuello y tú jalándole los pies. Y no se quiere desprender. Porque sabe que en ese lugar está seguro. En ese lugar recibe amor. En ese lugar recibe alimento. En ese lugar recibe todo lo que necesita. Escúchame, ¿te aferras a Jesús de esa forma? O vienen las corrientes del mundo Y no eres lapa Y te llevan las corrientes del mundo Y te llevan las circunstancias O estás agarrado a Él Él es tuyo Él es tuyo Mira eh, Escúchame, estoy hablando de un versículo Mi amado es mío, yo soy suyo O sea, de, de todo lo que podemos sacar de eso Y todavía me falta un montón, todavía me falta todo el capítulo que leímos. Si confías en Jesús, llamas a Jesús, no dejes que el diablo te impida decir esas palabras. Mi amado es mío. Pero pasemos a la segunda parte. Y yo soy suyo. <risa> ¿Creyeron que ahí se terminaba? Mi amado es mío. Ah, pero... Yo soy suyo. Ahora, estas palabras, yo soy suyo, o suya, como dice ahí, pero pongámonos en, pongámonos en genérico, yo soy suyo, esto es válido para todo creyente en Jesús. ¿Sabes que Yo soy suyo porque Cristo me ha hecho suyo. Yo soy suyo por elección, porque Él me eligió. Yo soy suyo por un don de su Padre. Dios me dio a Él. Yo soy suyo por una compra, él me compró con su sangre. Yo soy suyo por poder, porque su espíritu me ha ganado para él. Yo soy suyo por mi propia dedicación, pues me he consagrado a él. Yo soy suyo por profesión, pues me ha unido a su pueblo. Yo soy suyo ahora por mi propia elección, deliberada a él, siendo movido por su gracia para seguirle. Yo soy suyo porque soy oveja de su prado. Yo soy suyo porque soy socio de su amor Yo soy suyo porque soy miembro de su cuerpo Yo soy suyo porque soy rama de su tronco Yo soy suyo porque yo le pertenezco ¿Puedes decirlo tú? Escúchame Vas a decir, este está zafado, está loco Sí, sabes que estoy loco de amor Y me encanta hablar de mi amado, porque mi amado es, es mío y yo soy suyo, yo soy suyo. Mira, yo quisiera que tú tomaras como lema de tu vida, yo soy suyo, yo soy suyo, si honestamente puedes hacerlo cuando te despiertes cada mañana o oh, despiértate y lo primero así que entres en razón después de que te quites las chinguiñas o sea lo primero que haces o oh, amado, amado como gracias por permitirme estar vivo Señor y expresa una breve oración mientras te vistes cuando desayunas cuando vas en el coche y ve, ve sintiendo, ve diciendo yo soy tuyo y lo primero cuando me despierto ha de ser una palabra con Él y para Él lo haces O lo primero que haces cuando te despiertas es, ay, amaneciste, vieja. O dices, un día más, oh, un día más. O te despiertas y dices, amado, aquí estoy contigo, gracias por estar conmigo. Escúchame. Cuando sales a hacer tus quehaceres, cuando sientes que no puedes hacer o sea, tus negocios como lo hacen otros hombres, que no puedes imitar sus engaños y sus prácticas, es porque algo dentro de tu corazón te dice, yo soy suyo. ¿Escuchaste lo que dije? Yo soy suyo, soy diferente. A otros hombres. A otras mujeres. Fíjate, ellos pueden hacer lo que quieran. Pues en su, y su juicio va a venir sobre esas personas. Pero yo soy diferente a ellos. Pues soy un hombre y una mujer de Jesús. Escúchame, necesitamos una mayor consagración a Él. Nosotros estamos, la mayoría de nosotros, hasta nuestros tobillos metidos en religión y otros estamos hasta de rodillas en religiosidad pero oh, necesitamos al hombre que nada en la relación íntima con él que se ha despegado de la tierra por completo y ahora nada en consagración para él viviendo enteramente para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí Escúchame, hoy el Señor te está Dando un reto de amor Mi amado es mío y yo soy suyo Mi amado es mío Y yo soy suyo Si tú no puedes decir Yo soy suyo yo te invito a que cierres vamos a cierren todos sus ojos yo te, yo te invito a que, a, que, a que digas esta oración si tú no puedes decirle amado dile Señor si no he hecho todavía lo que puedo hacer si ha quedado algo que podría haber hecho por ti Y no lo he hecho. Dame gracia. Para que haga todo lo que pueda hacer por ti. Y darte todo lo que pueda. A ti Señor. Oh mira esa debe de ser tu oración Señor. Señor y perdónanos en esta hora Señor. Si no hemos sido tuyos. Amado de nuestro corazón. No debería haber ni un solo cabello de tu cabeza que no esté consagrado para Él. Ni una sola gota de tu sangre que no esté consagrada para Él. Porque Jesús entregó enteramente por nosotros. Él merece que nos entreguemos enteramente a Él. ¿Lo escuchas? Él merece que nos entreguemos completamente a Él. Ahí es donde comienza, donde comienza una vida distinta. si Él estuviera aquí en este momento y viniera repentinamente y se pusiera en medio aquí de nosotros con sus heridas visibles todavía entonces sería muy fácil decirle oh mi amado es mío y yo soy suyo pero hoy yo quiero que tú le digas Jesús perdónanos somos tuyos Pero no hemos actuado como si lo fuéramos Hemos robado de ti aquello que compraste Y que tienes el derecho de guardar Que soy yo Señor A partir de este día que llevemos en nuestro cuerpo Las marcas de Jesús Y que seamos enteramente tuyos Tuyos Tuyos Señor, tuyos Dios Mi amado es mío Y yo soy suyo Puedes decirlo oh mira Cantar de los Cantares es, es un, un libro que habla del amor eterno que hay de Jesús para su iglesia y tú y yo somos su iglesia yo te invito a que entres en esta dimensión de amor como nunca antes, yo te invito a que te pongas de pie ponte de pie hoy y empieza a abrazar Empieza a abrazar. Empieza a abrazar a Jesús. ¿Puedes decirle, yo soy tuyo, yo soy tuya? ¿Puedes decirle? Mira, cierra tus ojos. Dios está enviando un reto de amor a ti hoy. Dios está enviando un reto de amor. ¿Puedes recibir ese reto de amor? ¿Puedes decirle, amado, tú eres mío, pero yo soy tuyo? Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI, Identidad y Destino